Carlos Rottenberg. Ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Luki, Luki, Luki. mañana mañanas para toda la gente que escucha Jolki Palki en diferido porque en www.jolkipalki.com.ar vos puedes escuchar Jolki Palki a la hora que se te canten las pelotas cualquier Jolki Palki del día ¿sabías eso? Entonces le mandamos un saludo a toda la gente especialmente a nuestro amigo nuestro amigo estoy haciendo sin el, la señal internacional del grupo Ajá, nuestro amigo Diego Role, ah, sí, que yo. escucha es diferido el programa con un montón de gente. Okay. Sí, ya cada son, vez más, como tres. Exacto, cada vez son más. Y está bueno porque es, yo es que a nosotros siendo. todavía si bien lo promocionamos a partir de acá, a mí particularmente me da vergüenza andar diciéndole a todo el mundo cuando tenemos un sitio todavía muy en construcción, pero te sirve para escuchar el programa cuando se te cae Exactamente, sí, cuando quieras. Bueno, te vas Ahora, y te metes. Escuchar. ahora puedes escuchar el de otro día, si te estoy querés. Escuchando incluso. Ahora. No, no, ahora te estoy escuchando. No, no, no. Bueno. ¿Cómo lo tenemos a Luciano Redonda, que sabemos que es un aspirante a ser cientólogo? Yo quiero fundar una secta argentina para no. lucrar con la farándula nacional. Hay que comprar los derechos, no, no. la franquicia. Claro. Pero como no lo tiene. Nombre. Él no tiene el dinero para hacerse cientólogo, ah. porque ser cientólogo sale plata. Claro, bueno, yo soy de la delicia. funda la región de la delicia son todos delincuentes lo que Y bueno, la delincuentología por formar. La de no, pero la otra no es una. Cientólogo no viene de, de actor de cine de cine. <risa> ah, pues para, que... yo, para mí sí. sí. Yo qué sé. Bueno, la cientología. Yo no sé si esto lo escucharon ya en algún lado, porque es noticia un poco. pasada por agua vieja. Eh, Si fundar, decimos, oh, para no. fundar, está por inaugurarse la escuela de los superpoderes de la cientología. No te puedo creer. No, no, no, no estaban enterados. Es me, la... quedo, me quedo tranquilo que es noticia de George Floyd. Como la... la escuela de los X-Men. Parecido, pero para ricos, nah, niños ricos. Y ¿Sí? poderosos. Y poderosos, obviamente. Claro, o sea, Ya o sea, tienes tienen que hacerlo. <risa> es, es aumentar sus superpoderes. Porque los, los cientólogos tienen superpoderes. Tengo y 10 millones estar, quiero tener 20. Esto va a estar en Clearwater, en el estado de Florida. Dije, y una cruza de Florida y Florida. <risa> y los gurúes van a ser los de Crídez. <risa> claro. Bueno, okay. lo que van a hacer es van a enseñarte a aumentar tus poderes extrasensoriales con técnicas inventadas por quién. Por el magnánimo Ron Hubbard, que es el inventor de, rato, de la no importa, burda, sí. pero él inventó las técnicas estas, ¿sí? ¿Los superpoderes? Los superpoderes, ¿sí? Lo que van a hacer, te van a mejorar lo que ellos le llaman las perceptics, que es como las percepciones, ¿sí? Que son como unos superpoderes que solo tienen los cientólogos. Y los actores mediocres. Obvio, pero son por... son cientólogos, no importa eso. Y por ejemplo, uno de los cursos, uno de los entrenamientos, tienen la sala antigravedad que te va a mejorar el superpoder del equilibrio no te puedo que la no gente esa vive en equilibrio tiene oídos exacto tiene, pero... ¿tiene el laberinto en sus orejas vos crees que tu equilibrio es igual al equilibrio de un cientólogo pero no no no no el equilibrio de cientólogo es un superpoder no es un, un algo que viene así de ¿Pero nacimiento ¿qué tiene que super equilibrio que burro tenemos más tenemos más superpoderes por ejemplo Tienen un en una sala tienen un, lo que se llama un giroscopio saben lo que es el giroscopio? El giroscopio es ese aparato que probablemente hayan visto en algún video de la NASA o algo donde te meten con un arnés en una especie de y, y empiezas, a girar. Y empiezas sí, a girar para guapa. todos lados y te convertís bueno. inmediatamente en, en, en, en, en Popeye claro, y vomitas como loco cuando te bajas bueno eso te va a aumentar el superpoder de la orientación Tienen uno ellos ahí y te aumenta el superpoder de la orientación. Sí. Pero no te vas todo... a caer y encima vas a estar más o menos ubicado, vas claro. a estar entre qué y qué. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Para eh, mí todos los peloteros sabes... tendrían que tener un giroscopio. Sería recopado. Es claro. lo que les falta. de que ponga un pelotero en un giroscopio lo va a re pegar. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, y eh, hay uno de los cientólogos que más aportaron a la creación de este centro de superpoderes cientólogos. Se llama Ron Polak. Son dos Ron. Ron Pol, sí, son dos Ron Howard, Ron, Ron, Cuba, Ron, Pollack. Ron Pollack. donó 5 millones de dólares y fue uno de los primeros en probar todas estas superpoderes. Es uno de los de los superhéroes que existen hoy porque todavía no se abrió para la masa cientóloga. Son unos poquitos privilegiados, pero andan pero con superpoderes por ahí. Pagó 5 millones de dólares. Pagó cinco no a... millones de dólares para la construcción. ¿Cómo no, no le van a dar poder? Y contó, contó sobre otro, ¿sí? Que es, es, es un aparato mágico. Uh que va emanando diferentes olores y que te aumenta el superpoder del olfato. No, eso a mí no me gustaría, tener superpoder del olfato no ¿Sí? me gustaría. Entonces vos, vos estás así, ¿no? Y te no, imaginas, no, estás no, con los no, ojos no, no. vendados y te mandan olor a choripán. Y, vos... y encima, como no vos estás sentís... reubicado, no, claro. sabes, inmediatamente el Parque Independencia. Exacto, y decís 35 grados al oeste, carrito de choripán en el Parque Independencia. Y no te tropezas en todo el transcurso, culpa no, no. del... La, el equilibrio Exacto. que conseguiste es una, uno disimuladamente se tira uno al lado tuyo y te mata con tu superpoder del olfato olor. es un garrón el, el olfato es horrible para mí el, el sentido más yo todo es el olfato o sea Pero, no, no ¿Por sé, qué? porque hay pocos olores lindos en el mundo si uno realmente se lo pone a pensar y tener que sentir el, el olor de todo es realmente desagradable es realmente... vas caminando por la calle por el microcentro yo no quiero tener olfato ojalá el perdiera la nariz por ejemplo no, venga, en serio, o sea, qué olor lindo conoces. El último, el olor a pelotitas de tenis recién salida del tarro. Bueno, veces es uno muy puntual que lo puedes sentir una <_ culolesome> vez al año y si tenés algún contacto con el tenis. Claro, como no es mi caso. Bueno, el ¿Y último feature, me... Hay otro superpoder, sí, el último, y que tienen una pantalla gigante, así tipo cine, pero que se mueve para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Pueden sí, muy en profundidad? Mientras profundidad. Tienen... <imagen> no, no, eso es para el superpoder de detectar mensajes subliminales por ejemplo vos te ves vos te ves el club de la pelea ahí y automáticamente detectas tipo en bolas tipo en bolas, pelotas, huevos, poronga lo detectas todo la idea es fijada para ahí. no pero es lo que pasaba en, en, en el club de la pelea por eso te sí, digo pues y si no vos puedes ver va de a poco vas saliendo cuando. del placar de a poco o sea. lo detectas cualquier programa de estos vos te das cuenta automáticamente cuál es el mensaje subliminal que te están dando por una pantalla hacia atrás y hacia adelante se menea esa gente que de pedo te sabe decir un mensaje intentando dar otro claro, claro. Sí, sí. ¿qué, no lo sabes Qué mensaje por, subliminal, subliminal pueden dar por ejemplo las publicidades de las películas de hoy en día donde directamente te dicen que tienen que decir en la cara y, o sea, no lo sabes afuera, los... A lo mejor no te dice lo que te dicen en la cara, no es realmente lo que te quieren decir Pero si vos vas y pagás, no se sabe todavía cuánto va a salir el curso Seguramente más de, entre 15.000 y 50.000 dólares te va a salir el curso Que es un estimativo entre lo que vale el, el curso hasta y... ahora de Cientología más caro En el que solamente tenés un tipo hablándote y lo que va a salir, esto con toda la infraestructura con toda la Pero, ah, ah, bueno, pero, después pero tenés... tener un televisor que va para adelante y va para atrás Claro, claro loco Y aparte de... Vale, plata eso. Pero lo importante es el televisor que va para adelante y para atrás. Amigos cientólogos, si quieren ir a hacer el curso de especialización y aumentar sus superpoderes que ya tienen naturales, porque son cientólogos, pueden y ir... Son estrellas de Hollywood. A Clearwater, Florida. Hablan con el representante legal de Ron Howard, que no Howard, y eh, se consiguen un curso para aumentar sus superpoderes. Vamos a arrancar con algo que no tiene nada que ver. Los negativos. Banda española de los 80... Que hacen reminiscencia de la psicodelia de los 60. De estos viendo el tiempo pasar, dedicado justamente a nuestro invitado de hoy, Luciano Regonda. Y 8204 el teléfono arroba, .com, la dirección de correo electrónico y ya saben en www.yolkipalki.com.ar pueden escuchar el programa que se les ocurra de hoy, de abril, de marzo febrero no, porque no estábamos en febrero todavía no estábamos tecnologizados pueden escuchar el programa que se les ocurra cuando se les ocurra y ya no nos cuenta la noticia del día hoy, miércoles ¿No? ¿Miercoles? ¿Miercoles? la noticia del día es titulada Como sorpresas en el motel y así fue titular. lugar incluso... donde se llegar, la dirige Hugo Sofobis seguramente la noticia <ríe> claro. podría ser tranquilamente dirigida por Hugo Sofobis e y interpretada por el ya difunto viste tiene hasta todo hasta Sofobis dice como sí, le dicen los neutros <coughs> dos jóvenes de 22 años o el con domicilio en Esperanza Santa Fe fueron detenidos por protagonizar un hecho curioso en un hotel ubicado a la vera de la ruta 70 a la vera de... <risa> ¿Dónde, ¿dónde es esto? más o menos yo te digo no. rosario cuánto agarro el auto cuánto tiempo a, estoy agarras la ruta la 14 la bicicleta y le metes no Por sí. la y llegas a esperanza bien antes de llegar a santa fe los chicos habrían contratado los servicios de dos prostitutas bien hasta ahora todo normal hasta ahora todo normal típica bien. vida de campo en la que sí, dos claro. de un pueblo dicen pero puta Y y recoger puta no para, para la de poner... no tenemos internet, vamos a ponerlo en serio. Claro. Dale, bien. bien dicho. Quería terminar mi frase, la puta, ¿qué hacemos? Puta." <risa> claro. ¿Qué <hacemos? risa> que resultaron ser dos travestis las dos putas? <risa> Vaya sorpresa. De 21 y 20 años, con domicilio en Santa Fe. Ve la gente de campo no, no no se da cuenta de esas cosas. Ven ahí, ah, tiene teta, seguro que es mina y van, momento El y La gente de campo es un hoy en día pero hoy No es la gente de Camboya. No importa, loco Compran eh, eh, La vivienda donde vos vivís va a ser de un hombre Pero de a vos la soja y el billete no te hace distinguir un traba, una puta Uno de los jóvenes esperanzados Esperanzados, que es como suponemos se llama la gente oriunda de esperanza Sí, o esperanzos Dijo al otro en tono de hip hop <risa> Que te El bicho y te haga una pajabato What the fuck, sabía que eras pato Pato Significa eh, hombre Devenido a Nina claro. En proceso de venderse Bien <risa> Los muchachos las dejaron abandonadas Y entre paréntesis decía abandonados La gente que escribió este, <risa> este Estaba muy segura de cómo se refería Es incluso a más cerrada y, y desagradable que yo. <risa> claro que la gente que está en esas agencias o grupos noticiosos... No, cerrado es, hubiera decidido... Ah, hubiera decidido, dijo. Hubiera decidido, hubiera dicho. Dejado abandonados. Claro. los dejaron abandonados, abandonadas en el mencionado alojamiento. Después de protagonizar una fuerte pelea, las pobres muchachas que se creen travestis perdieron claro sí. y perdieron el día entero por esta confusión cada vez que ocurre esto baja totalmente el trabajo ahí, a veces uno hay que estar todo el día ahí trabajando para llevar algo a la casa para poder comer esto que el otro claro y, y, y este, bien. ellas comen en el trabajo y el para que coman los hijos muy ¿No? bien sí sí sí no no no bueno. quiero agregar nada entonces Ya ya bastantes cosas sobraban en, esta, en este episodio <risa> sí. Y como para encima seguir agregando Entonces tuvo que intervenir el personal policial Trasladando primeramente a las personas de Santa Fe Es decir, los travesías hasta la comisaría Primera, que la comisaría no se va no, menclando uh -huh. En categorías enumeradas Está la comisaría primera claro en mi lugar está la 21. Porque vos estás ahí, la a pas... vigésimo primera Donde se labran las actividades Las actuaciones por infringirse disposiciones establecidas en un artículo de la ley Que hace referencia a la prostitución escandalosa Claro Porque acá lo que preocupaba era el escándalo El escándalo, obvio es El escándalo de los padres, supongo Al enterarse todos en el pueblo Lo que hicieron los nenes Que por no agarrar la oveja, que es lo que todos hacían ahí Decidieron llevarse a estos muchachos Pues no tienen ovejas en esa zona Deben agarrar otro animalito Un cebú Un cebú Le... Una mulita. ¡Ah! Pero debe ser seguro, para. Posteriormente Rapa, se realizaron seguro. un montón de recorridos y terminaron hallando al final el automóvil de los pillines que habían ah, querido escapar. dicen pillines si y del tambor. Ah, <risa> me dicen boludo. Los santafesinos putaneros y los agentes de la policía se mostraron sorprendidísimos por el nivel de los travestis. Pareces una misma pendeja para mí que es una nena. Se ríen al siempre Todo en tono hip hop. Siempre. Sí. Todo lo que sacamos acá es siempre... El próximo de Soledad se viene así. Eh, ah, que, que ella era de... Hip hop, de que ella era travesti. No, yo preguntaba <risa> de dónde era Soledad. Pero... <risa> Arequito. De Arequito. Arequito. Eh, no, y yo con eso cerraría. La, ah, Oye, no, preocupa está bien, está bien, me parece correcto. A la lo que los jóvenes. No, no tiene conclusión esto, no tiene moraleja. ¿Querés escuchar una conclusión? Escuch la, la, la vamos cantando encima. Bueno, dale. Sí, tiramos un audio. <risa> bueno. Ay, yo fui con mi amigo al pequeño hotel. <risa> Con canciones baratas y un alcohol inmundo, un, un tequila de un piso. Acá la mano. Me sea ah. el corazón. Te das cuenta, este sí. es el momento están atravesando estos muchachos. Pobres. Todo en un pequeño hotel. <risa> en Villa Esperanza. Y dentro te esperan en Noemí Alan para que debutes. ¡Noemí Alan! Es, no, es genial que te espera Noemi no. No es Noemí Alan. Noemí Alan del 80. Y... Te, te pone las procesadas. y, no, no y pone las procesadas. No, no Noemí no. Alan. For you. For you. Esto es para vos. Arrancamos el Palky de miércoles. Con las canciones de Elliot Smith, esos We Are Telephone haciendo Division Day. Dedicado a Diego de Role Si vayan de putas asegúrense que sean putas.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 12 descorcha en Yolki Palki 8204 de teléfono si quieren hablar con Nachito que tiene el retorno muy alto y lo acabo de aturdir pobre Nacho buenas noches Nacho muy buenas noches muy buenas noches Nacho 4118204 sí no señores cómo lo escuché <ríe> claro <Fue> algo terrible <ríe> Lo que queremos ahora es escuchar en todos serio? los seres de ustedes. No, no me olvido más de ese teléfono. No, quedó grabado en el cerebro. En el cerebro. ¿Hay tema hoy? ¿Hay alguna...? Hoy, hoy, hay, hay algo que, eh, que, que es genial, me pasó algo genial. ¿Qué te pasó? No, nada. <risa> <risa> sí, está bien. Pero son crea, crea el clima y después lo tira abajo. Claro. Sí, ¿qué ¿tú? pasó? como que te llevo un pelo y no se me para la eh, pista. exacto es lo mismo. no, eh, hace un montón yo estaba así como que uh, pucha no escucho banda banda nueva que, que me guste así, que me guste mucho que, que, me, que, que me... te vole los pelos vole defraudado la... por el estado defraudado del rock defraudado por el rock claro defraudado por el rock y tenías que recurrir siempre a cosas viejas Sí, no me... Sí. ¿Que tampoco te gustaba lo viejo bueno, claro son sí, inconformistas sí, clásicos claro, los clásicos claro. Bueno, y nada, entonces hace mucho que me pasaba eso, hasta que, hasta que últimamente encontré algo así que me, una anda que me parece genial, y me parece lo más, y me parece que una anda que, que todo el mundo debería al menos darle la oportunidad de escuchar, que es la que ahora estamos escuchando de cortina, que se llama El Matón, Policía Motorizado. Ah, mierda eh, Alto ¿Sí? nombre. Sí, bueno. Sí. ¿De dónde son? Son de La Plata. Bien. Eh, nada, y son, son unos gorditos feos de La Plata. Uh -huh. Y, y son muy grosos y lo que me pasó últimamente es que es que a, a, lo, a lo que me, me provoca el quiebre que me provoca a, a hacer este micro es que le digo a todo el mundo tenés que escuchar él mató a un policía motorizado y me dicen y qué onda entonces yo le tengo que explicar Ajá. y ahí se me complica y le claro. explicaste moto onda no usaba sea, el policía motorizado eh, no ah. <risa> Eh, sabes de dónde sale el nombre de la banda no. yo te cuento un día están viendo una película de clase b y de esas tra mal traducidas en sí. mexicano y una de las personas que dice el matón policía motorizado y, y ahí dijeron, dijeron Qué buen nombre ese es, es nuestro nombre ahora, ahora no me llama tanto la atención no viste de, mataste el misterio pero los ese que es los son un gil cine son amigos no. gil claro te, caga... te tienen que saber todo de dónde salió la para a dónde sí. va cómo se llama cómo se llama la madre el claro. loco una cadena co co de comidas mí, la boca <risa> bueno entonces a lo que iba es que es que yo tenía que explicar esto y dije bueno veámoslo de una manera si, si las bandas fuesen lugares geográficos sí y te y, y, andamos en geográfico. Y, y hubiese un lugar geográfico que son los vascos y un lugar geográfico que es Jaime Sin Tierra claro. y hay una ruta que va de, de Jaime Sin Tierra <risa> a los okay. vascos en el medio uno se encontraría con el matón policía motorizado está bien y la parada, es la parada una, un una parada o es una flor de ciudad No, es una flor de ciudad eh, me encanta alta ciudad y bueno nada, alta. entonces entonces eh, una ciudad pujante que crece es ¿eh? la Rafaela de La Rafaela del Rock. La Rafaela Era, del Rock. O sea, si, si, si él mató un policía motorizado fuese una ciudad, <risa> sería la Rafaela del Rock. Exacto. Ahora, ¿dónde quería Bascox y dónde quedaría Jaime Sin Ni Tierra? Importa. No sé, yo ahora Pero quiero tener una banda que se llame La Rafaela del Rock. <risa> la Rafaela <risa> del Rock. Eh, bueno, yo entonces me, me pegué un viaje bien desde de, de Jaime Sin Tierra <risa> hasta Vascox. Hiciste una buena parada claro, en la Rafaela del Rojo. Un buen viaje, un alto viaje. viaje. Alto viaje. Eh, así que traje para que la gente... Porque también me ha pasado que hay gente que no conoce ni a Los Vascos y a claro. Jaime Sin Tierra. Entonces, eh, véanlo de esta manera. ¿Cómo hace el recorrido? Arrancamos en Jaime Sin Tierra, nos sí. tomamos un avión para, para pasar por alto. Claro. el por y llegar a Los Vascos y después tomo el colectivo y, después, y ahí sí nos vamos claro en colectivo nos vamos a un expreso un diferencial hay diferencial ahí. el m la m te deja hay pues, forma de conseguir el disco un de Mata un policía ¿no? hay hay dos dos discos creo un ep sí. que es este que estoy pasando ahora que es el 2004 que se llama tormenta roja eh, que se puede bajar de internet es comunista en, ya en... no está tan no. <risa> en pu pure volumen barra el mato sí. o, el mato pues, el mato y después hay otro disco que se llama Navidad en Reserva, que, que es todo de la Navidad. Todas las letras eran de la Navidad. <ríe> Buenísimo. Y eso, y, y está bueno, es más tranquilo que este. Pero este yo dije, no, es tiene guitarras rockeras y tiene.. Era, yo también pasándolo a, a digamos.. Vos a también un mataste un policía. A un estereotipo, decir. no. Pasando sea, un <ríe> estereotipo yo dije, esta banda es como un travesti, porque en una sola persona tiene todo lo que me gusta. <ríe> Así que... <risa> te, así que... Me encanta, ¿eh? sí, sí. Bueno, así una que... a tirar una analogía mirebo. atrás de la otra. Te, ya hicimos el recorrido sí, geográfico, sí, sí, después lo, lo, lo volvimos antropomórfico de alguna manera. Es más pedagógico para que la gente le entre por otro lado. El ¿tú travesti como? y el rock entonces. El, el, travesti, el travesti y la rafaela del rock. A mí me gusta el travesti y el rock para que a la gente le entre por otro lado. <risa> claro. Y ahí listo, redondeamos. Entonces escuchamos. Jaime Sin Tierra. Eh, después escuchamos los vascos y después vean como una, una función matemática, uno más uno, el otro. Genial. 411-8204. Y los amo. Oiga usted, oyente. Seguro que sos una persona re decente, pero tenés algunos pensamientos medio degenerados. En equipo aquí nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Me gustaría mucho que el grupo de los ocho sean 10, Así pueden organizar también un fútbol 5. lindas ideas para un mañana mejor. 411-8204, sigue la línea abierta. Si quieren mandarle mensajes a Nachito... Amo. hablan y piden por Nacho y Nacho las atiende por Nacho un programa así relativo por, más, sí, relótico ¿Pedí de por Nacho. Nacho por Nacho claro por Nacho te la damos todas eh... las mañanas <risa> exacto <risa> Ma claro. mañanas por Nacho Nacho te la da a la mañana Luciano hoy. hola tema japonés del día sigo sin cortina, sigo con la misma chino, cortina, marzo no tenés, del año pasado, Bajate algo, no, cortina, no, no tienes, 50 disco por semanas de, de internet, no, ah, o solo ajá. tema japonés para ponerme de cortina. Porque este de micro se llama aligato? Oh, en un aligato. despliegue de creatividad. Sí, sí. sí, sí. Cuatro eh, agencias poner... fueron contratadas también publicitarias y entre todas y un estudio de marketing que se hizo de sí. resolvieron llamarla aligato. Si quieren se lo cambio por Niño Monstruo de Hiroshima. Claro. Niño monstruo, niño, toda niño, toda la monstruo la vida. niño monstruo Niño monstruo de Hiroshima el niño monstruo a partir de ahora monstruo. sos el niño monstruo que viene a hablar de películas de monstruos no, de no. películas japonesas en el bueno. cine oriental en realidad no nos vamos a limitar a los japoneses que son como los yanquis de allá y generan te el... quiero ver hoy que no tenés machete a ver Sí, no tengo Voy hoy hay de un director con apellido de, de moto vayan arriesgando Suzuki si, sí. <risa> ah, seguro que es verde vale, yo le tengo un cine verde Más o menos. ¿Vos pensaste viejo, que el ¿verdad? primero que iban a tirar era Kawasaki? Ah, no, Kawasaki eran las verdes. ¿Cuáles son las motos verdes? Yo iba a decir Honda ah, también, porque hay un, hay un par de directores. Verdad, onda onda. De y verdad, hay un par de directores. Honda, chiro, Honda. Bueno, ¿y qué, no, qué nos ofrece? Cero onda. Claro, es como cero onda en japonés. Oh, ¿Cómo te llamas? Chiro onda. Nah, Mira, pues veo tu película. Suzuki. Seijun Suzuki para vos. que qué era su nombre de... Ah. Seihun. Seihun Suzuki. Un viejito que hasta ahora, hoy, hoy por hoy tiene ochenta y pico de años, pero se inició hace un montón de tiempo y atrás en el cine japonés. Es el... Y a diferencia de todos los directores japoneses que he comentado hasta ahora, no tiene ni planos largos, ni pocos diálogos, ni.. Es el Birri ni japonés. Caciones. Ni lo borra. No sabés quién le comentaría. ¿No? Sería interesante ver un birri japonés fue pues los inundados de Muy sí, rica. Dijeron inundados, pero versión japonesa. Sería rico. Pa. No, son los bueno, explotados. Los explotados de eh, Y eh, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No importa. Seijun Suzuki se ha sí. caracterizado, entre otras cuestiones, por eh, su destreza a la hora de dirigir un montón de películas en muy corto tiempo. En 10 años, durante fines de los 50 y mediados de los 60, llegó a dirigir nada más y nada menos que 40 películas para usted o sea razón de cuatro por año Andás no vendiendo vos no es el primer chinorri que estamos hablando que no, produce no, en no, esa no, cantidad no no no, no. ahora común en una, ellos uno de sus uno de sus discípulos digamos eh. que le va ganando pero bueno este señor tempranamente se destacó en el, en el, en el subgénero japonés yo no quiero nombrar más porque no quiero nombrar nombrar más Sí. Ni, ni explicar más porque Nacho se ofende pero estoy hablando de vuelta de los yacuzas volvieron de ¿Sacusa? vuelta a los yacuzas este si vuelta de yakuzas ¿qué crees que le haga Nacho si, si la gente no sabe los yacuzas es la mafia japonesa <risa> claro eso no ]���ú. es el baño de burbujas careta asidismo no sé qué dijo que no sé, son bueno y esto que, es que, agregar, es muy que agregar que los japoneses hacen tantas películas por año porque este yo como mucho pescado <risa> entonces le dan duro a la merluza <risa> no, película por noche Hasta fútbol Exacto. Eh, bueno, tempranamente se destacó en el subgénero de los yakuza Muchas de sus películas giraban en torno a la mafia japonesa. O sea, por un lado teníamos nunca entraba en la profundidad del fenómeno yakuza sino que siempre andaba en torno. Ah, <risa> uh, pero ahí de claro, lejos. así de lejos, anda. Está buena, buena. Ah, ¿pe pegaste un tiro. Che. No, no, estoy hablando de un gran director japonés. Ah, bueno, Lavaste la boca, la gusta gusta gusta que te parió. <risa> <risa> o sea que por un lado la violencia, que le faltaba descubrir por el otro lado el succeso. Exactamente. Y fue también uno de los precursores de las películas eróticas de japonés y un subgénero también conocido. Así como tenemos el subgénero de Yacuzas, y También es? está el Pink pingueiga o pink, que eran películas <risa> japonesas eh, eróticas, o sea, subía un poquito de tono. Pero que no muestran conejo. No, no, ellos tienen eh, eh, esa raya uh, negra. Ese pudor a, a mostrar la selva amazónica si eh, sí no sé, no claro, sé es raro, ridículo es y fácil. lo primero que hace es disimular. Eso es muy raro. Todo con selva amazónica. Es ridículo en qué el, el angelical. Diría charlie <risa> Bien. <risa> eh, fue uno de los primeros así, que lo escuché hoy. La concha es como los dientes. En una propanda de colgate. Oh, ¿pero por qué? Ah, es cierto, la escuché. La concha es como los dientes. Sí, sí. Dale. Los de colgate son re loco. Bueno. Fueron los primeros <risa> para hacer en dudas en su película, era un director osado. Dicen que era muy aficionado al saque, esa vida japonesa fuerte. <risa> y a, a la merluza. Y al saque a la merluza. <risa> y muy reacio a la ducha. Nacho, Nacho está no pensando en qué. otro saque. Ley de Clark. Se da otro saque. Se da saque. No de la acción del saque. <risa> el saque de, de, de Mariano Puertas. Y, y el y las tenis, claro. que encontré hablando de que era Mariano muy aficionado Puebla. al saque y eh. muy reacio a la ducha o sea no se bañaba nunca no sé porque las notas meten eso <ríe> muy macho no les... sus películas eran de las que nos gustan las eran muy coloridas muy pop o sea Una de sus secuencias más famosas es de un tiroteo entre Gaster eh, en un ambiente puro, blanco puro, o sea, y se, la sangre salpica para todos lados, muy pop, muy de historieta, eh, la imagen era bastante vertiginosa a veces, al contrario de todos estos otros Por el directores seguramente. Tenía mucha influencia igualmente, no solamente del saque sino del teatro Kabuki, la... el teatro japonés o sea, que era muy poco realista, muy loco sus películas solían ser bastante incomprensibles de ese cine japonés que nos gusta que decimos ah pero qué quiso decir con este pero no importa y seguimos viendo porque nos estimula ah, y que para entenderla tenés que meterte en internet claro y averiguar un poquito entonces para y no... entender esto desilusión vos pensás es que claro, claro no puede está diciendo cualquiera como cuando este te es un en... gordo claro. que está tirado en su comiendo nachos en su en su cosa mezclándolo con queso, y tomándose una gaseosa de tres litros y nadie te pide no me puede venir a explicar una película por porque una banda que se llama el matum policía motorizado se llama así bueno no importa. Claro. Bueno, vos pensás que hoy en día en internet tenemos internet que nos explica de qué se tratan esas películas en la década del 60 no existía el internet no, ah, no, o sea, no, que nada, internet te si no explica nada es siempre no, la claro. gente la que lo explica parece mi abuela, viste, no, no, por que, eso. Que, que le, le atribuye propiedades tiene propia. que in internet no correo azul Estamos hablando de los gordos comenacho, son los yeah. que te explican las películas. Pero bueno, los productores en un momento que estaban cansados de su película y lo, lo despidieron, después de 40 películas lo despidieron des alegándose y con bronca, Pero con bronca la preciso diciendo, ¿quién necesita un director que hace películas tan incomprensibles? Y el resto de los estudios también respaldaron esta decisión de la productora porque dicen que era bastante insoportable. hicieron la camita. Y sino hicieron la camita, se recluyó durante 10 años, no dio entrevistas, se transformó Un, como tantos directores, figura de culto que se transforman de culto cuando dejan de dar entrevista. Claro, a hacer lo mismo. Como Marcelo Bielsa. Claro, exactamente, ¿viste? Sí, exactamente. <risa> <Pero esta, sí, risa> entrevista, de Es un técnico de culto <risa> dentro de culto, Totalmente. <risa> y esa figura. Y vamos a hablar de sus dos películas más reconocidas brevemente, sin duda <risa> ¿sí? eh. no La primera, tabla <risa> ya ascendió nombrada. De Desde 1967 se llama Brandi To Kill marcado para matar eso él es el asesino número 3 de su barrio y mata al asesino número 2 entonces de bronca el asesino número 1 lo quiere matar a él no solamente él sino también su esposa lo quiere matar y es un personaje un mafioso que solamente se excita sexualmente Sí. mucha sé se, se excita sexualmente cuando Huele arroz cocido. hola <risa> ah, y la argumenta. la película. Con, sí. el, se la pasa muy loco. porque y una de si las line, el eh. tagline, el, el, el la frasecita así para vender la película es: No cocines arroz al no, aire libre. libre. Podría, ser, pero en Japón es que sería año. Y recuerdo mal de la de las últimas, porque tiene ochenta y pico años, pero el viejito sigue filmando y sigue a full. Una que se llama Pistol Opera, que también la habrá sentido nombrar y si no, no sé Otra para qué tenés trabas. internet, porque se sí. me venía con cosas raras y si no entendiste esta la ópera del, del pistolero eh, exactamente y combina por un lado cuestiones gasteriles con la ópera y está también esta cuestión muy presente que muchas veces está en cine sí, japonés De eh, la relación entre el cine de acción y la musicalidad de las imágenes y de los movimientos de los personajes. También lo tiene John Woo, por ejemplo. Sí. Esta cuestión de que lo, lo, los personajes de acción se mueven como si fuesen bailarines por momentos. Son escenas de acción muy coreografiadas. Y hablando de las influencias y de, o de los descendientes de, de Suzuki, por un lado tenemos a Takeshi Kitano. Y por otro lado, Takeshi Miki, que este era decía el verdadero o sea, sucesor en cuanto a lo prolífico. Takeshi Miki ha dirigido más de 130 películas, a esta altura tiene apenas 40 y pico de años. Nos va a costar alcanzarlo. Pero bueno, tampoco es No, por supuesto que no. Así de locos terminan. Pero bueno. Hoy conocimos a Suzuki, Seijun Suzuki, un personaje muy bizarro, muy talentoso del cine oriental. Suzuki, ya saben, pidió en su concesionario amigo. El niño monstruo. De Sex Green, vamos con Don't Know Why You Stay. Y enseguida nos vamos de Three times more and fall. Voy a amar hasta matarte, Marcela, Yorki y Palqui. Nacho, mañana, ¿qué Ay, hago? Eh, ¿Qué hago cuando me voy de y para que mañana? Mañana vos te das Yorki y, y te voy a la casa encantada a escuchar música rock. Y si me gusta el punk, que ver una película. puede irte antes de Yorki y Palqui sí. y a ver el documental de los Ramones. End of the Century. El mismo. Exacto. El que está aprobado con el sello Ramón. Sí, está está que está re bueno. Está bueno. Sí, yo ya lo vi como 15 veces, pero. Pero, pero no en, importa. En la primera casi me largo a llorar. Claro, Hasta que no te lo aprendas de memoria, no es suficiente. Claro. Y la semana que viene hay una fiesta y bien. La semana que viene. Posta, grosa, eh, lo importante. Lo todas las chicas New Waiver están esperando. Exacto. Porque si algo que suele en Rosario son chicas New Waiver. Y las chicas New Waver están esperando ansiosas que haya una fiesta New Wave. Y el miércoles... Desde los 20... 80 que están esperando. Se la saltearon acá. Se de chicas con permanente. Llega ¿Qué ahora. ¿Qué? <tose> ¿La fiesta de New Wave dónde? Y a Lunares. Bueno, el miércoles 24, que el 25 es feriado, uh -huh. en Amoricuete. Y Amoricuete. Y Amoricuete. Y en Logan eh, Rocket sí. Eh, Catamarca 2384. ¿Es verdad que viene Silvia Pérez? es cierto sí. divina gloria bueno, cuando era chiquita sí. divina gloria es el new wave exacto, Sí. creo que el próximo ficha de la fiesta tiene que salir con divina gloria <ríe> sí. o, o dj divina gloria cuánto cuánto cobrará por venir a pasar música bueno nada y, y tocan los más grandes y tocan sí, los más grandes de todos. los más exacto. grandes posta que la mejor banda de la historia posta de las la mejor banda de <ríe> De, por lo menos de Rosario. Claro. Y los y más new waivers y los más copados. ¿sí? Los daylights. Un ¿Y tipo sí, que daylights. es de Estados Unidos, va a haber un estadounidense. Ah, hay una chica que es DJ que es de Estados Unidos. Ah, buenísimo. Buen mozo. Bien. No, de Estados Unidos. Está unido, está unido. Sí. Ya saben. Mañana, pues que hace encantada. Y miércoles de la semana que claro. viene se los vamos a recordar. Es Ay. en Logan Rockets, eh, amor y cuete. El miércoles que viene no vengo, así que me llaman por teléfono. Sí, a lo mejor lo tenemos el martes, bueno, pero no sé. Eso se es verá la semana. ¿Lo llaman que por teléfono? Sí, lo llaman por al teléfono celular. al celular. 156-475-07. Bueno. Ok, ahí lo tienen. Eh, nos despedimos, nos vamos hasta mañana. Esto es The Future Heads, haciendo skip to the end. Un beso, un beso. Muah. Chao Nacho. Para estar lo que me miren. No, bueno. We'll the root, then the end is absolute, when she makes sense, I go for the roof. then the end has living if I could cheat, I would skip to the end, and decide if work always, <laughs> like my magic before we start, the happy ending, Happy ending. Or a broken heart. Na na na na na There's nothing to rely on. Come on let's skip to the end.